Todo bien, todo bien. Queriendo hablar de economía, como cada miércoles. Bueno, bueno vamos a empezar con、mmm, la noticia no tan buena y vamos a terminar con noticias un poquito mejores, por lo menos para determinados sectores de la economía local.、Uh -huh. ¿eh? Si nos quedamos siempre con la última noticia, capaz que por lo menos salimos <risa> más alegres. <risa> <risa> primero los salados, lo salado, después los dulces. Exactamente, primero、ah, no、sé. lo salado, después lo dulce, y si algo ha sido salado es el informe del Instituto Nacional de Estadística de la semana pasada, el cierre de la semana pasada, aprovechó para tirar unas cuantas malas noticias juntas, y una de ellas está vinculada con el salario, con los salarios al cierre de marzo, al 31 de marzo de este año 2022. El informe del Instituto Nacional de e s t a d í s t i c a es que los salarios aumentaron 0,23%. Fíjense que la inflación fue 1,11、eh, en el mismo mes. En los últimos 12 meses, 7,1%. Cuando la inflación en los últimos 12 meses fue del 9,38%. O sea, lo que ha habido es una caída del salario real importante. Y cuando uno analiza la interna de cómo han evolucionado los salarios, va a encontrar algo que no debería de sorprendernos muchos y en algún caso hasta es algo ingrato. Eh, los privados aumentaron en el mes de marzo por encima del promedio,、el、promedio ha sido 0.23. Los privados aumentaron 0.3 y los públicos 0.12. Hasta aquí, bueno, no es gran novedad porque los públicos ajustan en otros momentos del, del año. Dentro de los públicos, en los últimos 12 meses, los funcionarios de las empresas públicas son los que menos han aumentado: 6,6%, repito, contra una inflación del 9,38%, y también han perdido salario real, no tanto. Los, eh, los gobiernos departamentales, que en promedio subieron un 7,89, otra vez por debajo de la inflación del 9,38. Y entre los privados, en esta inflación del 9,38, el único sector que le ganó, y no podría ser de otra manera, fue bancos e intermediación、eh, financiera, o sea, los que saben de números realmente, los empleados de AEU.、Eh, el ajuste ha sido de un 10,58, un punto por encima de la inflación. Un poquito por debajo quedó la enseñanza privada, 8,87, y los que menos han crecido ¿eh? en el último año, los últimos 12 meses, esta, l ingratitud ha sido los funcionarios de la salud privada, 5,15, que tanto nos acordamos de ellos en los últimos dos años. Bueno, en el momento de incrementarle s los sueldos, parece que nos olvidamos de los que nos ayudaron tanto tiempo en las peores de las condiciones, ¿verdad? Sí, el sector salud ha sido el que más rezagado ha quedado. En el último año ha sido el que ha tenido más caídas de salario real. Hablo de la salud privada, ¿verdad?、Mm -hmm. En、sí. términos reales, una caída en promedio del 2,08, 2,2 para los privados, 1,82 para los públicos en los últimos 12 meses. El otro dato que sacó el Instituto Nacional de Estadística, y este no es tan malo, ¿eh? por eso vamos pasando de lo peor a lo mejor. Es que los costos de la construcción subieron por debajo de la inflación en el mes de marzo.、Eh, en los últimos 12 meses han crecido 7,35% los、eh, costos de la construcción. Están por debajo de la inflación para la industria de la construcción. Eso es una buena noticia, no tanto para los trabajadores como vimos recién. Se nos cortó la comunicación. Y me da la impresión que siguió hablando Mauro, no está enterado. A s í A ver si le suena, a ver si suena el, el celular. Estamos como cada miércoles aquí en Frecuencia Abierta, compartiendo la columna del economista Mauro m e n d i b u r ú y hablando sobre novedades de la economía en nuestro país y básicamente lo que tiene que ver con la política de ajustes. De, de salarios en las diferentes áreas, tanto públicas como privadas. Por allí nos decía en el comienzo de la conversación que primero íbamos a hablar de lo salado y después íbamos a hablar de lo dulce, y estábamos entrando en esa etapa de la conversación. ¿Querés?、Eh, ahí está, ahí está la comunicación de vuelta. Mauro, Mauro, se nos había cortado la comunicación. En Las malas noticias, cuando venían las buenas, no venían l a c o m u n i c a c i ó n Creo que estaba por servir el postre, porque hablaste de, de que al Zunca le había ido bastante bien. Y ahí nos cortaron las malas n o t i c i a Y ahí, ahí, nos qued, ¿Eh? ahí nos quedamos sin nada. Bueno, el otro dato que, que se publicó que resulta interesante es ver qué pasaron con las compraventas en los meses de enero y febrero de este año. En el departamento de Maldonado. Y ahí tenemos buenas noticias también. Aumentaron con respecto al año 21, 550 compraventas registradas en enero del 22 contra 508 del, 508 del 21. 601 en febrero contra 444 del mismo mes del año pasado. Y Maldonado se, se ubica en la segunda posición en cuanto al número de compraventas registradas. Dirección General de Registros, la que reporta estos datos. Daría la impresión que la actividad esta se está volviendo a los niveles previos a la pandemia. Y finalmente, para redondear, y no nos corta de vuelta la comunicación、uh -huh. Antel,、eh, se publicaron los datos de exportaciones de marzo de este año, perdón, abril de este año, con un importante aumento con respecto al mismo mes del año pasado. Se exportaron 1.115 millones de dólares, el 25, el, perdón, El grueso de las exportaciones se、eh, concentran en tres rubros: carne bovina, soja y celulosa, 251 millones, 248 millones y 136 millones. Entre los tres se lleva más del 50% del total exportado. El 60% de las exportaciones de carne bovina, el principal rubro de exportación, fue a China. Luego aparece Estados Unidos, Unión Europea, lejos. ¿Eh? Y e l total de exportaciones, el 32% fue a China, 15% para Brasil. Argentina empieza a aparecer como importante en el rubro de exportaciones, un 10%, casi el mismo i g u a l i s m o para la Unión Europea y Estados Unidos. Está claro que el sector exportador está viviendo un momento de auge muy importante. Todos los rubros están con muy buenos precios, salvo el arroz, que ha sido el que ha caído. El resto daría la impresión de que están gozando de buena salud. Ojalá que eso se pueda retransmitir para el resto de la economía. Mauro, sin, encontrarle, sin quererle encontrar ningún defecto al postre, ¿sí? Sí. y hablando de las exportaciones,、eh, se manejan cifras totales de exportación,、uh -huh. pero、sí. eh, el mundo entero en los últimos meses ha tenido que enfrentar una situación bastante particular por el aumento desmedido de los costos de las exportaciones. En lo que tiene que ver con lo que cobran los barcos por llevar las mercaderías de un lugar al otro, ya sea de aquí hasta China o de China hasta aquí. Y、sí. ese, ese, ese, ese gasto desmedido, porque ha aumentado en algunos casos por 10 el costo de, de, de, de cualquier flete.、Sí. ¿Esos costos en estos totales de exportación están descontados o están incluidos? Eh, para los rubros, estos que estamos manejando、sí. están incluidos porque son bienes que se negocian a estos precios internacionalmente, indiferentemente de lo que, o sea, sin considerar los costos de transporte. O sea, es la mercadería entregada en tal lugar. Y, y por ende lo está, lo está asumiendo el exportador o el que está embarcando la mercadería. Significa que a esos, a esos totales, en las ganancias que, que se puedan estar referenciando, Después se tiene que descontar el gasto de, de esos fletes. Eso quiere decir. Sí, exactamente. De hecho, el rubro flete transporte, en lo, como bien has dicho tú. Otra vez se nos cortó. Caramba. Bueno. A ver si podemos restablecer la comunicación, si no, redondeamos por ahí, Andrea.、Eh, me quedo con la duda de saber si es un problema técnico nuestro o un problema técnico del servicio de, de telefonía, ¿verdad?、Uh -huh. ¿Es telefonía, Andrea? Sí, me dice Andrea que sí, que es un problema de, de telefonía. Lo nuestro acá está este, sin ningún tipo de dificultades técnicas. Así que bueno, vamos, vamos a intentar con Mauro redondear esta charla.、Eh, ¿Está ahí? ¿Mauro? Sí, está, está complicado, Jorge. Sí, sí, está complicado hoy.、Sí. Está complicado. Bueno, te dejamos para que r e d o n d e s antes que se nos corte de vuelta. Bueno, sí,、e、efectivamente, Jorge, como tú decías, los costos de transporte reducen la rentabilidad de estas empresas exportadoras. Están gozando de buenos precios, pero también están enfrentando costos más altos. De todas maneras, la ecuación aún así le está dando positiva hoy en día. Obviamente, con costos menores de transporte, la rentabilidad hubiera sido t o día a v mayor. Muy bien, Mauro. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias por tu aporte. Bueno, buena semana para todos, Jorge. Gracias igualmente. c h a u chao. Fre Frecuencia abierta.